cultura de retaguardia. Nada y iniciamos. En las mañanas. Viento sus ojos de ayer. Buenas tardes, estamos en el volantín del Barrio Chino, transmitiendo desde Presiliano Sánchez 615 de Libros y Café La Rueda en Guanatos, Jalisco, México, y hoy le vamos a dedicar este programa a Alfonso Cayó es un compa que ya hace bastante tiempo este dejó su estado físico para volverse volátil y pues compas, compas de él y compas de muchos eh, han decidido hacer este programa en el buen rollo de recordarlo de hacerle un homenaje y pues un abrazo y un saludo a Melquiades Matías que reunió este material para dárnolo a conocer también a muchos otros compas que pues no conocieron a Cayo. Yo tengo un hijo como de 25, 26 años y no le tocó conocer a Cayo, de modo que creo que muchos compas jóvenes que puede ser que hayan conocido, conozcan su literatura y sus hazañas, ¿no? pero no lo conocieron en persona, pues hoy este Melqueas Matías junto con unos compas que participan en algunas lecturas y archivos de audio como César Coronado y el mismísimo Juan Manuel Aranda, ellos de acá del lado de de Arandas, eh, también a los compas Irieri Candias a Arturo Rubí... ...y a Luis Carlos Pacheco... ...pues a todos, a todos ellos... ...pues nuestra gratitud... ...por prestar sus voces... ...para algunas lecturas... ...y pues a toda la banda... ...les deseamos un buen viaje... ...con este programa... ...dedicado a Alfonso Cayo... ...pues iniciamos... Buenas tardes... ...saludando a todos los compas... ...que escuchan Radio Cartón... ...mi nombre es Melquiades Matías... ...y aquí colaborando para Radio Cartón, agradeciendo al chompa Sergio Fong por este espacio y a todo el equipo de Radio Cartón, a los amigos poetas que participan con lectura poética homenajeando al compacayo Hay una historia encerrada en cada hombre, el más arriesgado sabe que de sus sueños depende la verdad de lo que dice. Pocos y afortunados viven la gloria. Alfonso Cayo nace en El Salto, en Jalisco, en 1960 y muere en 1993. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Guadalajara. Fue artista urbano y trovador de plazas. Declamador en camiones, mercados, escuelas y áreas públicas. Era un alma inquieta e indomable. Hombre con una auténtica expresión en la poesía, siendo esta su vocación. Llevó su trabajo a todo público, atravesando fronteras y dejó en qué pensar. La historia que se va a leer, la obra que se va a escuchar, es la de aquellos iluminados que se aferraban a la idea limpia y a un sueño. con ustedes Alfonso Cayón Indio soy y no me compadezca esas son palabras que no vale nada y quedan los blancos como quien da plata Nosotros los indios no pedimos nada pues faltando todo todo nos alcanza Dices que soy triste, ¿y qué quieres que haga? No dicen ustedes que el indio es sin alma, y que es como piedra sin voz y palabras, y que llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿No fueron acaso los blancos, venidos del norte, que nos dieron muerte por dólar y plata, tras muchas promesas bonitas y falsas? ¿Y entonces, qué quieres que haga? ¿Quieres que me haga el tonto? Mientras mis hermanos doblan las espaldas Por cinco centavos que el patrón les paga ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos se escarban y escarban La tierra como topos Y extraen riquezas que otros se guardan Déjame tranquilo acá en la montaña donde son acaso sus piedras más blandas? esas con dolor que tú me regalas Indio soy y no me compadezcas El mar los vieron llegar Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados De la profecía esperada Se oyó la voz del monarca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 les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza porque los dioses no comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en ese error entregamos la riqueza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos se nos quedó el maleficio de brindarle al extranjero nuestra fe, nuestra cultura nuestro pan, nuestro dinero ventas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo, hoy en pleno siglo 20 nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y les llamamos amigos llega cansado un indio de andar por la sierra lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra mi uh, hipócda que te muestras sumiso del extranjero pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo y ¿Cuándo harás libre a mi gente? Por 1986, Alfonso Cayo traía su rollo. Aparte de su personaje, su ser, su apariencia nunca pasaba inadvertida. Este brother llamaba la atención. Por su cuerpo delgado, su cabello corto y sus inseparables trenzas. Traía siempre en la mano una cerveza, en la otra una rosa. Tal vez es que no quiero ganar ni perder, por eso no juego con la suerte ganar nada por nada o nada por algo en esto solo ganan los que arriesgan y arriesgan los que tienen la suerte pero que podría arriesgar algo por algo o algo por todo tal vez el tiempo que guardo mañana o el calor que un sol me refleje pero que podría perder todo por todo o todo por nada perder la libertad de morir por mi cuenta o la eternidad de este universo sin principio pero en fin, me decidiré ahora, pienso en perder o quiero ganar El corrión le quitó la casa al hornero una vez derrapiña brijo de cordero la lechuza se prendió de los ojos Eu sabia dónde escribía y lo que decía tenía sentido. Intuía que en determinado momento a otros les entraría en su cabeza su propuesta, con un lenguaje sencillo y profundo. el mismo idioma supongamos que no hay fronteras y que es este el mismo continente de todos nosotros supongamos que somos humanos y aquí en la tierra el universo entero espero que ya no te ofendo ni me juzgas más de loco supongo que tendré que callar y entender todo esto no es fácil por el contrario en ratos casi imposible Pero supongo que ha valido la pena Tú tienes la culpa, tú, tú te marcas, te voy a acabarte Te bendiste a Redentor, tú lo buscas, te voy a matarte Quieres todo para todos y has olvidado mis intereses Y al defender a estos pobres no te has fijado cuánto me ofendes los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy Espera, no te precipites, si me matas se pierde lo mismo que si te mueres Es decir, nada Somos insignificantes en extremos de una balanza Eres como el presidente, como un militar prepotente Y yo, un asalariado, un estudiante mediocre Pero entiéndelo, mi paciencia se está acabando Y me siento feliz de no estar solo cuando nos amenaza tu estado Pero sigue cantando y baila, acá que todavía puedes Celebra tu fuerza ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, no has de quedarte calliado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil. ¡Muy fácil! Trabaja doble, nunca, jamás nos pondremos de acuerdo El dinero no es mi lengua, pones mil barreras entre mi familia Y quieres este pueblo como botín de mercenarios, jamás te lo perdonaré Has caído en tu trampa y la historia está en mi favor De frente a frente, de tú a tú, jamás te lo perdonaré Y no retrocederé, ni un solo paso la policía está en mis manos, si alguien me cansa, puedo golpearlo. Hasta inventando motivos, haciendo cargos e encarcelarlo. Estudiante a tus estudios que los rectores caros me salen. Les pago para que aplasten todos tus gritos de libertades. No quiero más revoltosos en este pueblo que es para mí. Mi dinero compra leyes, gobernadores. Desde aquí Ni tres, ni más poderes que serán suficientes Mejor debías ponerte con tus cómplices y gobernadores Y trabajar como hombres, no como cobardes Ya déjense de estupideces, nosotros no estamos idiotas Porque este siglo casi se acaba Se remole con broche de oro, con nuestra revolución No más leyes secas, muérete con tu toque de queda Y descansa en paz la televisión es mía, yo la manejo y la patrocino Y puedo con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido Sacerdotes en sus misas prediquen todos por la pobreza Mientras yo siga ganando tendrán limosnas de recompensas ¡Viva el amor y la paz! ¡Vivan las instituciones! ¡Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones! A Cayo no le agradaba la idea de que su poesía quedara en el tintero. O plasmada en el cuaderno o que muriera Hablemos de este mundo, hablemos de esta vida. créalo que la poesía es como el mundo y la vida. Porque el mundo está ahí para tomarlo, y la vida está aquí para disfrutarla. Así, la poesía se toma y se disfruta. Si estoy hablando de libertad, tengo que hacer mi trabajo. Miren sus manos, porque la libertad se completa con pensamientos y palabras con pensamientos que tienen que ser bien justos y con palabras también claras. Entonces, la libertad es pensar y hablar. empezado ahora, ayer otros igual estuvieron acá, y lo mismo mañana alguien opinará, la historia la estamos haciendo, si sueño en celebrar la victoria, lucharé por los que ya no estarán, por los que murieron de hambre, y por todos, la victoria ya no será de unos cuantos, entonces nos sentiremos contentos, y no por nada estaremos cansados, porque la victoria se hace trabajando en este desierto, por tanto las mujeres y los niños primero, si estoy hablando de México no hablaré del 16 de septiembre, tampoco del 20 de noviembre, cual independencia, cual revolución en este México solo se celebra el 10 de mayo y se venera un rey cada 6 años a la imposición tengo bien en cuenta esas fuerzas armadas al clero y otros sistemas de represión pero con eso de los salvajes o educaciones cumpliré y volveré después de muerto solo por esta razón y si vamos a hablar de poesía en este mundo es porque contamos entre nosotros con la esperanza y la libertad aquí también Dulce, María Esther Sandra, Verónica, Aida no podía apartarnos la flor La ternura de Rocío ni la blanca Columba Y si estamos hablando de poesía y de libertad Es porque contamos entre nosotros con las mujeres humanas Yo te nombro libertad La poesía que declamaba en sus inicios era melosa Después comenzó a agarrar el rollo Le dio por asumir un tipo de poesía más comprometida y más urbana ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó la guerra Yo vengo a ofrecer mi corazón Más que decir Desde la torre de Babel Muchas lenguas extrañas Otros mundos nuevos Y dos lágrimas contenidas Un principio en silencio Con esos pensamientos Y la misma locura Los signos de guerra Y la luna violada Luna de los pobres Siempre abierta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 la vista de ellos, y sin mirar tu estrella, ni tu sepulcro perdido, como una flor en el aire, o el suspiro de un ave, un final resignado, bien lejos de lluvias, y de recuerdos futuros, desde mi jaula de oro, con las alas atadas, y los ojos cerrados, un final apagado, cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón hablo de país sé si de esperanzaanza hablo por la vida hablo por la nada hablo de camino por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón El 20 de noviembre de 1988, se organiza el primer evento del artista urbano en la colonia Las Peñas, Balcones de Oblatos, donde participó Octavio Rosales, Ulises Salazar, El Tambo, Martín Colín, Sergio Fonck, El Seis, Carmelo Rivera. Arturo Mesa y un servidor Melquiades Matías y Alfonso Cayo. Todos con la misma idea. Mi nombre es Arturo Rubino Lato. Les leeré un poema de Alfonso Cayo. Yo, yo por todo Cayo. Antes que el silencio, antes que las estrellas y cualquier galaxia. Antes de que todos los mundos y el sol. Antes también que la luna misma. Y Venus llena. Guardo silencio por la noche, tiene dos mil años, por el infinito de nuestras revoluciones, por las guerras que no entiendo, por lo tanto callo en el silencio. Con el de los recuerdos, más lejos que los muertos, crímenes, cometas, secuestros y eclipses en ausencia. Con indefiniciones que ya comprendo, por lo menos callo en el silencio. En el de las tormentas y tormentos en truenos y rayos De azules océanos en la suspirada libertad Por la nada callo después del silencio Muchas gracias, mi nombre es Arturo Rubí Norato Que te hagan buen día La forma como podemos contribuir Es teniendo el valor de decir la verdad Donde se puede respirar un ambiente de libertad Palabras del inseparable Octavio Rosales y pareja de trabajo camionero del Callo. Hermano. Poema del escritor y declamador urbano Alfonso Callo. Leído por Juan Manuel Aranda Vivanco. Poeta soldado, soldado poeta de tristezas y de alegrías, desde antes amigos. Amigos infantiles, de tiempos de locos, de planeta en planeta. Soldado humano, hermano poeta. Mi alegre tristeza de derrotas y victorias, de los años después, años hoy de guerra, de tiempos de muertos. Poeta soldado, tú y yo estamos muertos desde siempre hoymos muertos vivos Buenas noches Les habla a su amigo Luis Carlos Pacheco a todos En esta ocasión quiero ofrecerles un poema del poeta Sergio Fong dedicado a, su, a un gran poeta que ya no está con nosotros Alfonso Cayó A Poncho y Cayó en vértice, el cielo, el pico, las alas, se despliega desorbitante sobre la marea azul. Por usted, pájaro quetzal, volamos ingrávidos al crepúsculo, como el círculo divino de loco a su trono, con la viada de la saiqués, siempre a pie y desnudo abriendo avenidas de flores por las úlceras del alma, brindando a ciegas la bendita reina, por usted, ave del paraíso. Nos salieron plumas y abrimos las alas, olorosos a musgo y a hierba fresca, por las entrepiernas de la tierra, por usted, papagayo de la gran mesura se desbordaron la sangre y la savia de los abuelos. Por nuestro espíritu Pacheco, por usted, pájaro incendiario, nos quedamos sin piel, sin forma humana, perdidos en el canto de los dioses. Ebrios. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Tú has de creer que esto es fácil. Subirme a un camión en una plaza, teatro, mercado y decir lo que siento o veo. Ponciano Flores, cinco hijos, su mujer y la miseria, en un cuarto amontonados, Todo en el mismo lugar. Recámaras comedor, sala, cocina y un baño. Un patio para los niños y un salón para estudiar. Lo mismo se toma un trago. Que se planchan los hilachos. Se tiene que fornicar. Se tiene que fornicar. Qué educación de los flores. Todo en el mismo lugar. Esto todo, tesoro nuestro No es del cero del tesoro Sino el tercero del cuatro De los bordes de la barranca Y de la periferia afuera del centro Aquí afuera, desde abajo O desde adentro y bien arriba Aquí que amanece me doy cuenta de tanta gente Aquí amanece y me despierto Se me ocurre, aún no hay tiempo Se me ocurre Aún es tiempo Por si no sabe que el hambre Que los trae pintos de guiapes Lo lanzará temprano A vender su humanidad A vender su humanidad A vender su humanidad Una idea Una idea Que lo hace despertar Que lo hace despertar Somos muchos desgraciados Pero muy desperdigados Y por eso un puñado De asesinos y rateos Los manejan con sus hilos Pero unidos ganaremos Esto todo No será fácil Tampoco nunca imposible de que yo ya iba a morir, siempre lo he sabido Pero no estoy resignado a cruzarme de brazos El patrón me tiene harto con su miseria de suelo Que el gobierno es mi patrón, lo acuso de traición Confendieron esta historia, nuestros hijos en peligro Ah, pero aquí están los adultos, entonces sí, ahora entenderé ¿De qué lado están los hombres, si del, del que mata, o si son gente de mi pueblo? están a la carestía, quitando las vejaciones, Ponciano y sus compañeros se amarraron los calzones, ya no le dieron más vuelta, se lanzaron a la huelga. Pero fue caminando el tiempo, y Ponciano estuvo aguantando, Y su mujer ni lloró por tan hambre que pasó, dos, tres, cuatro, cinco meses por tan hambre que tenían, los niños solo dormían, se les inflaba la panza de los brisas y de tierra, pero Poncia no sabía que todo esto es una guerra. La lucha se continuaba y vino la represión, Don Cianó tomó un camión. Mientras leía un volante, su líder se había negado hacer ser pisado y lo mató un comandante. En la puerta del trabajo, estiraron la bandera, a los Rugo lo patearon, ametrallaron la cerca, mataron como a 40, hay 70 encarcelados y esto todo no será fácil Es mucha la desventaja Pero no seremos burlados Aunque muchos no volvieron Otros tantos están encerrados Solo unos pocos se rinieron Pero no seremos burlados Como cuando en la escuela La bandera del soldado El himno de cañones La Nuestra carne para buitres Que la patria es la madre Y nuestro padre el gobierno Que poco gobierno Para cuanto pueblo Si lo notan, si se acuerdan Entonces que esperan Que los niños sean viejos O que se mueran antes de tiempo Este es nuestro momento Cuando la tierra da vueltas O cuando hay más estrellas O oh, si sí, no llegó a la fábrica O no llegó a la fábrica de 300 hombres enteros, todo muy arriscado, sabían mucho informado Los patrones y los charos les lanzaban amenazas, les hablaban de la patria, del honor y del estado, de terminar con la huelga, entraron a trabajar. Onceano muy encasado les gritaba a compañeros que no se a nadie, será mejor pasar hambre. Pero muchos se metieron, era un tiempo muy temprano, y muy pocos le atoraban a la lucha organizada. Onciano tomó un camión, con obreros hechos bola, Y digo a su señora que no hay nada que perder, ya no hay nada que perder, pero mucho que luchar, a correrla de aquí, a correrla de allá, a levantarla aquí, a levantarla allá, a enseñarles a los hijos contra quien debe luchar, que el obrero está de guerra, que no es un hijo de perra. Se me perdido de visa pero seguro la policía No tiene en su lista, no tiene en su lista No tiene en su lista Pero el tiene la suya y más cuya, más cuya Iba gritando casado Una idea me ha nacido Una idea me ha nacido Una idea me ha nacido Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un de asesinos y rateros, los manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos. El poeta, el juglar, es como un duende inquieto buscando el corazón de las personas,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 un asalariado, un estudiante mediocre, pero entiende, mi paciencia se está acabando. Y me siento feliz de no estar solo cuando nos amenaza tu estado. Pero sigue cantando y baila, aquí que todavía puedes. Celebra tu fuerza, pero nunca jamás nos pondremos de acuerdo. El dinero no es mi lengua. Pones mil barreras entre mi familia. ¿Quieres este pueblo como motín de mercenarios? Jamás te lo perdonaré. Has caído en tu propia trampa, y la historia está a mi favor, de frente a frente, jamás te lo perdonaré, y no retrocederé ni un solo paso, y ni tres, ni más poderes, te serán suficientes, mejor deberías ponerte con tus cómplices y ministros y trabajar como hombres, no como cobardes. Ya déjense de estupideces, nosotros no estamos idiotas, porque este mundo casi se acaba. Cerrémoslo con un broche de oro, con la revolución, no más leyes secas. Muéranse con su toque de queda y descansen en paz. agua de los ríos, he de decir las alas en el viento y los azules del cielo, he de nombrar los bosques arrasados y las manchas de los mares, he de decir el suspiro de las flores y del beso de sus frutos, he de decir los ojos de los niños, es decir, de sus sueños y sus miedos, he de nombrar los muertos en la guerra de de desaparecidos De los que no regresaron De los que se olvidaron He de decirlo todo firmemente Aunque nadie me escuche He de decirlo Simbiano Hernández Martínez Se volvió a levantar Diz que se desayunó Se fue a trabajar, cuando llegó al lugar, le pidió a su patrón que le aumentara el jornal. Su patrón se le negó, las cosas andan muy mal. fue a trabajar A mi casa me encuentro bocas que llenar siempre que llego a mi casa me encuentro bocas que llenar siempre no Hernández Martínez cuando podrás entender y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó Cipriano Hernández Martínez había vendido su valor ¿Qué tal? Mi nombre es César Coronado, eh, soy un aprendiz de poeta y pues vengo de, de, de no sé cómo llamarlo, eh, pues vengo de esta línea de los ovejos negros. O sea, nunca fui oveja negra, ellos son mucho mayores que yo, pero eh, gracias a Manuel Aranda, a Pancho Peñita, eh, a David de Anda, pues conocí la poesía de Cayo. Y me parece un gran poeta, también por Salvador Sotero. Y pues simplemente me considero un aprendiz de poeta y, y acá desde Arandas, Jalisco, este también se le respeta. Sin aplausos, por Alfonso Cayo Muñoz. Piénsalo desde donde estás. No vine para divertir a nadie. Ya no estábamos como para jugar porque estos espacios no son para exhibirnos. Nunca he dicho que me mires. Así, cierren los ojos si quieren, pero, por favor, no aplaudan mentiras ni verdades. Ya no estamos en el circo de este mundo. Esa discordia es para burlarse, y aquí también, Quisiera tener cinco sentidos, y repetir, no vengo a reírme de nadie, tampoco a saber que alguien llora defraudado, pero si coincido con la razón de alguna verdad. Guárdenla como un regalo, pero no aplaudan, desgastándose las manos. Si acaso, levanten el puño izquierdo, pero... Por favor No se queden donde están Ni se sientan amenazados O aún aconsejados por su cuenta Tómenlo como advertencia El sol no da vueltas Y aquí no es ayer Pero no entiendo ¿Qué hacemos en estas jaulas? Cuando la vida empieza allá afuera Menos comprendo vale prometer cuando el esfuerzo se esconde con aplausos, con aplausos, con aplausos. Nuestra lucha es por medio de la poesía y la música y tratamos de transmitir nuestro mensaje con todos los hermanos, con el pueblo de México y en toda Latinoamérica y hasta donde llegue esto. En el campo de Todo calla Y en la última noche de aquel día de la batalla Los soldados enemigos y dimuntos Los soldados enemigos y dimuntos Impasibles por mirarse todos juntos y hermanados Imposible que se vean ya todos juntos y hermanados Ya están muertos Los soldados ya están muertos Y el silencio la noche, y el silencio de la noche violentado por los grillos, que en agudos caramillos estridulan sus desvelos, y la luna, y la luna que unge el de los cielos, con sus óleos amarillos, bajo el cholo de la luna, o al vestido de otra luna y del pecho lacerado, va un fantasma blanco, va un fantasma blanco, no lo vieron, pero si sí es el Cristo, que va muy triste, porque al mirar los horrores de la guerra, en la queja de un lamento su tristeza dice al viento, transgresores, transgresores de mi quinto mandamiento. Los músicos, poetas y locos tenemos un sentimiento de libertad oculto en un rincón. No hay por qué callarlo. ¡Grítalo! ¿Qué tal, amigos, amigas que están escuchando esto? De nuevo soy yo, César Coronado. este Voy a leer un, un texto que básicamente lo hice eh, pensando en que iba a llegar a la rueda cartonera y logré ese sueño entonces como entre Manuel Aranda Pancho Peñita este escuchaba nombrar mucho a, a Alfonso Gallo también por la por la por los comentarios de de Salvador Sotero pues decidí Eh, de repente ahí con El Oso un tatuador de acá de mi ciudad que también conoció a Cayo este, llegó un libro de Cayo a mis manos y me dejó impactado porque yo estaba eh, pues tratando de darle eh, final a mi poemario y leí ese texto y me encantó lo hice también inspirado como en su momento lo hizo Raúl Bañuelos con los solos, ¿no? de Jaime Inspirer porque leí Los Solos de Raúl Bañuelos. ¿Qué tiene que ver esto pues? Que es una paráfrasis de Los Amorosos no de Jaime Sabines y yo este pues usé este, aquí se llama Canto 25, pero los seguidores y seguidoras de Callo de inmediato van a dar con este texto que dice así. Canto de N25 a Alfonso Callo Muñoz. Aquí que por poco, escúchame Has recaudado misterios hacia ya datas, y permaneces omisa a través de tanto sonido. ¿Me contemplas? ¿Me contemplas como sin contemplar? ¿Aquí que por lo tanto me observas? Percibeme. Antiguamente en totalidad eran preocupaciones, y no comprendíamos fantasearse. Hoy, hoy no deseamos desadormecernos. Aquí que por poco me conoces, acércate. Antes que el sol, retornemos a ser libertad. Mi morada es una catedral gigantesca, y el universo, y el universo es un titán. Aquí que por poco me quieres, permíteme amarte. Que atesoro confidencias que impulsan, un huerto con rosas, una a por ápora trapasueños. Todas esas flores permanecen para ti. Aquí que por poco es primavera, vuelve a usar tu vestido azul con el que me conquistaste. Y permíteme abrazarte e imaginar que puedes amarme, ya que soy un lunático que te ama viaje adentro. Aquí que te amo como sin amar. Ahora que por poco me voy... Permíteme catar tus labios rojos y considerar que ni fallecido podré olvidarte a ti. Venia, sé que me corresponde distanciarme, pero con tus secretos, arcana luna, luna arcana, con tus secretos en mi viaje interior. Vamos a dar las gracias a los amigos poetas que pusieron su granito de arena, a Juan Manuel Arandas Vivanco, a Arturo Rubín Orato, Luis Carlos Pacheco, Irieri Caniris de la Torre, Sergio Fon, al poeta Sergio Coronado y a todo el equipo de Radio Cartón. Un servidor, Melquiades Matías, les dice La vida es primero, pronto nos escucharemos.